Increíble, se acaba el partido, pita, pita final, campeonas, campeonas, campeonas, selección asturiana femenina, campeonas, si esto es un sueño, que no me despierten, esto es increíble. A la gaita, da la gaita, daya la, la gaita y el tambor Manolín, el agrada, la grada es una fiesta, la marea. Selección asturiana, vaya fiesta, vaya fiesta, campeonas, campeonas. Aria 12 con el fútbol femenino y la selección asturiana femenina. <risa>